Esto es un atentado a la humanidad. La Berenjena, tu concurso podcast. Un para Rosa María Número 19. Esperando, espero. Bueno, bueno, aquí estamos de nuevo, después de un par de semanitas de cuento, reyes, cretinia y viejas arpías. Pero de momento, refranes solo vais a escuchar uno. Al que madruga, Dios le ayuda. Y al que participa en la berenjena, conserva la cabeza. Y esto no es una indirecta. Dada vuestra rapidez de reflejos, he decidido daros una semana más para que me enviéis vuestros refranes grabados a alvaromorala.yahoo.es o a través del botón de Odeo que está habilitado en relátamecom barra la berenjena. A los que ya lo habéis hecho, no os preocupéis, la semana que viene nos veremos las caras y oiremos vuestros consejos refraneros, la paciencia es la madre de la ciencia. Y aunque todo el mundo cree que los últimos serán los primeros en la berenjena, el primero que llega es el primero que gana. Claro, eso sí se lo merece. Pero para amenizaros la espera, he pensado que no estaría mal un poco de filosofía. Y he aquí que he estado leyendo a Esopo. porque yo valgo un montón y tengo una inteligencia superior. Y una de sus fábulas dice algo así. Estaba una liebre siendo perseguida por un águila, y viéndose perdida, pidió ayuda a un escarabajo, suplicándole que le salvara. Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga, pero el águila, despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre en su presencia. Desde entonces... Buscando vengarse, el escarabajo observaba los lugares donde el águila ponía sus huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. Viéndose al águila echada del lugar a donde quiera que fuera, recurrió a Zeus, pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos. Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo una bolita de barro, voló y la dejó caer sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso, desde entonces, las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los escarabajos. A eso nos da Esopo una moraleja. Nunca despreces lo que parece insignificante, pues no hay ser tan débil que no puede alcanzarte. Pero yo sigo lo siguiente. A esta fábula le falta un final, porque a Zeus... Después de eso, se le hincharon, lógicamente, los cojones. Porque, seamos serios, el problema no es que se cayeran los huevos del águila, sino que un escarabajo de mierda le echó una bola de mierda encima. Así que la historia termina en el momento en el que Zeus le manda un rayo que le da en todo el culo al mierdoso del escarabajo. Lo deja frito y nuestro águila se lo da a comer a sus nuevos polluelos. ¿Cuál es la moraleja? Pues que los poderosos tienen mucho dinero y pocos escrúpulos. Y yo, como dominador del mundo, seré bueno con vosotros. Y si queréis que os guarde el dinero, cual huevo de águila, pedídmelo por email y os enviaré la cuenta donde ingresarlo. Y a los escarabajos, guardaros de mí, porque yo sí que hago pelotas de barro como huevos de avestruz. Y mi puntería es certera cual Guillermo Tell. Doblegaros, pequeños insectos. Y ahora ha llegado el momento de la guarapita. que hoy nos habla de Colombia. <Susurra> Pues como próximo dominador del mundo, o al menos aspirante, y esto no es publicidad subliminal de otro podcast, os voy a contar otra fábula sobre el rey de la selva, el león. Y dice Sopo. Había un león que no era enojoso, ni cruel, ni violento, sino tratable y justo como una buena criatura que llegó a ser el rey. Bajo su reinado... Se celebró una reunión general de los animales para disculparse y recibir mutua satisfacción. El lobo dio la paz al cordero, la pantera al camello, el tigre al ciervo, la zorra a la liebre, etcétera, etc. La tímida liebre dijo entonces, He anhelado ardorosamente ver llegar este día, a fin de que los débiles seamos respetados con justicia por los más fuertes. E inmediatamente corrió lo mejor que pudo. Y la moraleja de Sopo es, cuando en un estado se practica la justicia, los humildes pueden vivir tranquilos, pero no deben atenerse. Y yo, como buen rey que seré de todos vosotros, os digo, dominaré con benevolencia y no me comeré a nadie. Pero yo no tengo la culpa de que haya zorros por el mundo, aunque siempre podéis buscaros una escopeta. La otra opción es que me contratéis como seguridad. Así que si os interesa, me enviáis un email como el de antes y yo os pasaré mi número de cuenta a ver si consigo retirarme ya de una vez. Y mientras recapacitáis sobre estas palabras y grabáis el refrán que me tenéis que enviar a alvaromorala.yahoo.es, os dejo hasta la próxima semana que me voy a comer unas anchoas de santoña que me ha regalado un oyente. A ver si tomamos nota. Hola amiguitos berenjenos. muy pronto estaré con vosotros comiéndoos la oreja, volveré. Esto es un atentado a la humanidad. We'll